Buen día Pepe y a toda la audiencia de Farco. Se agudizan los conflictos de tierra en Santiago del Estero. Desde que asumió Javier Milei el 10 de diciembre del año pasado, se han profundizado los conflictos de tierra entre los grandes empresarios del agronegocio y las comunidades campesinas de Santiago del Estero, nucleadas en el MOCASE, el movimiento campesino de Santiago del Estero. Dialogamos con Roger Almaraz, comunicador popular del MOCASE, compartiéndonos sobre uno de los últimos conflictos en el departamento Pellegrini, donde se realizó una asamblea campesina para defender el territorio de la comunidad. Hace unos días se realizó una asamblea campesina en la comunidad del Saladillo, en el departamento Pellegrini, hacia el noroeste de nuestra provincia. Eh, el sentido de esta ha sido a raíz de un conflicto que surge eh, con un empresario de Tucumán, Flavien Strukop, con un grupo de siete familias de esa comunidad, donde inició un juicio de reivindicación y hoy a través de esas Eh, de esas sentencias que dio en segunda instancia la justicia de Santiago del Estero eh, hay una orden de desalojo Y a raíz de eso las familias se, or se organizan en el movimiento para, para poder resistir. Y otro de los problemas que se van detectando es que en la justicia santiagueña muchas órdenes de desalojo que hasta el momento estaban frenadas durante el gobierno de la gestión de Milei en estos meses, el MOCASE va dándose cuenta que comienzan a darle curso vía libre la justicia para los poderosos. Mientras tanto las familias resisten esta orden injusta del Desalojo de su territorio. Y después del 2012, un año después, Strukov inicia un juicio de reivindicación, donde hoy el 20 de mayo pasado sentenció la justicia en segunda instancia en forma favorable nuevamente para para para Strukop, desconociendo totalmente los derechos posesorios y ancestrales que tiene la familia. Así que hoy, este, desde ese mismo día que fue notificada la familia del, de que se eh, perdió el juicio, ellos están apostadas en la entrada de la, de la comunidad para impedir el paso de quien venga. Ni un metro más, la tierra es nuestra. Reportó para el informativo Farco, Sergio Rafaeli, FM La Merced, 93.7, Pozondo, Santiago del Estero.